Analgesia. La analgesia se obtiene mediante técnicas de anestesia regional o administrando medicamentos analgésicos. Para realizar la anestesia regional, se inyecta un medicamento llamado anestésico local que interrumpe la transmisión del estímulo nervioso. Los medicamentos analgésicos más comunes son los opioides. También está la ketamina y otros medicamentos analgésicos que no son derivados del opio se agrupan en la familia de los antiinflamatorios en esteroideos. Todos estos medicamentos disminuyen la producción de las sustancias que ocasionan el dolor y la inflamación en el sitio de la lesión y algunos de ellos atenúan la respuesta al dolor en el sistema nervioso central.